Vamos a acercarnos hasta el municipio de Ayara y saludar al alcalde Josu Arteche. ¿Qué tal, ¿Egunon? Egunon? Egunon. Bueno, ayer estuve presente en el pleno, un pleno, bueno, pues eh, muy muy tranquilo como suelen ser todos, aunque con cierta, en fin, eh, se notaba cierta tirantez, pero muy con mucha tranquilidad. Lo cual es de agradecer para los que vamos también, ¿no? Que haya, bueno, pues tranquilidad, aunque luego las procesiones vayan por, por dentro. Bueno, sí. Sí. Bueno, finalmente, el, el asunto de IBI, y para que quede claro, porque también le preguntaron a ustedes, eh, al, a una concejala, eh, sobre la posibilidad de bueno pues de que, de alguna manera, las personas que tienen mayores cargas pues reciban algún tipo de, de ayuda, de eso, de momento, no va a ser posible, aunque se van a estudiarlo de cara al futuro, ¿no? Sí, bueno, en principio, si sí, en unas declaraciones anteriores comentamos esa, esa posibilidad... Eh, la imposibilidad ahora mismo de, de tocar esos esas medidas porque estamos ya en noviembre y esto debería haber estado en cualquier caso eh, hecho para diciembre, es decir, para aplicarlo al año siguiente lo que haremos y es por eso que decíamos que se estudiará eh, en principio la posibilidad de de bueno de establecer bonificaciones para, para ciertas situaciones concretas, eh, eso entra dentro de la línea pues política de Bildu, lógicamente intentar Eh, que las personas pues, más desfavorecidas no se vean eh, pues, bueno, tan presionadas por, por los impuestos o las tasas, y en ese sentido eh, si sí estudiaremos para el año siguiente, es decir, para aplicar en 2013, eh, eso es lo que en un principio decíamos en las declaraciones, pues se estudiará para, para aplicarlo en el futuro. Ante la imposibilidad de hacerlo ya en el 2011 para aplicarse en el 2012, pues lógicamente lo haremos en el 2012 para aplicarlo en el 2013. Bueno pues nada ya lo, lo saben y el Livy que, que que sube pero sube porque no se ha aplicado anteriormente no es lo que eh, bueno en la cuestión sí aquí es un vamos Bueno, a decir que sube que... más sí. una cuantía digamos eh, más elevada por eso no sí la verdad es que bueno pues esto es una discusión eterna en cuanto al bueno las responsabilidades o no responsabilidades sobre esto sí es cierto y ya por eso hemos emitimos un bando de que quizá Con la aclaración, y no tenemos tampoco ningún problema en, en aclararlo, ¿eh? en el bando se dice el PNV, ayer en el Pleno nos eh, llamaron la atención sobre esto y no tenemos ningún problema en aceptar que si bien el, el, el PNV forma mayoría de la corporación, pues eh, tendríamos que haber dicho la corporación, efectivamente. Es la corporación la que durante eh, todo ese tiempo no aplica ningún tipo de subida, eh, eh, desobedece digamos un acuerdo plenario propio de la, del Ayuntamiento, del Pleno, Y bueno, durante siete años eh, no se suben esas tasas, no se sube el IBI, no se toca el IBI, eh, repito, la corporación. ¿eh? Y, y bueno, pues ante esa situación eh, nos encontramos ahora con, con la subida pues eh, quizá excesiva, evidentemente, para todos, de pasar de un 0,2 a un 0,3 aplicada, y eso sí que es, tal y como lo decimos, aplicada por el Pleno del Ayuntamiento en el año 2010. ¿Eh? y aplicada por tanto este año 2011. Esa subida evidentemente pues hace daño a los bolsillos y simplemente eh, apuntar que cuando se habla en un bando de, de una realidad no estamos buscando acusar necesariamente a nadie, estamos exponiendo una realidad. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, de acuerdo, no es el PNV exclusivamente, es la Corporación Municipal de Ayala la que eh, durante ese tiempo no cumple, digamos, sus deberes, pero eso no quita absolutamente ninguna fuerza al hecho de que esto haya sido así, es decir, durante siete años no se ha subido. Es cierto que uno podrá decir que, bueno, los ayaleses no hemos tenido, eh, digamos, subida de IBI durante siete años y, bueno, eso lógicamente suena muy bien, pero el problema viene ahora. Exactamente cuando en el año 2010 se aprueba de una sola vez esa importante subida y lo ahora sí que lo estamos pagando y ahora lo estamos notando en los bolsillos. Nada más. A partir de ahora eh, intentaremos buscar otro ritmo y como es un poco nuestra línea aplicar ese tipo de subidas de manera progresiva. Bueno, por cierto que ayer escuchamos no recuerdo si fue concejaada de, de era vanus una bueno, alguien alguien le, le pidió en el pleno que a ver si había alguna posibilidad de, de que los plenos por lo menos en invierno se, se lleven a cabo en otro lugar que no sea precisamente el salón de plenos de siempre que sí que tiene bueno pues mucha historia y, y fin y está y está muy bien pero claro, en invierno hace frío. Bueno, eh, ciertamente sí, para nosotros eh, es un poco el respeto a esa tradición y a ese lugar, que bueno, pues que como dices bien tiene su historia y en ese sentido pues no ha habido ninguna razón más que la continuidad, es decir, el plantear que que sí si se han celebrado los Plinos ahí durante pues no sé, 35 años y más pues eh, se pueden seguir celebrando de momento ahí. Pero es cierto que bueno, el lugar no está eh, suficientemente acondicionado tenemos un salón multiusos en el ayuntamiento en los bajos del ayuntamiento que poder puede, puede eh, bueno sustituir tranquilamente al, al salón de plenos del edificio antiguo. Y bueno, en ese sentido lo, lo trataremos y no hay ningún problema, evidentemente bueno, pues era un poco el respeto a esa tradición y a mantener pues una línea que, que en fin nosotros no, no nos considerábamos quién para, para romper, siempre respetando además eso el, el hecho de que sea un edificio histórico y que sea pues un salón de plenos histórico. entonces en ese sentido, lo demás, la cuestión pragmática evidentemente que nos lleva pues al menos lleva, es decir, que si hace frío pues nos cambiaremos y punto, mm. no no hay ningún problema. Sí, sí, bueno, si es que están todos de acuerdo pues perfecto. Sí, eso es. Bueno, lo que, en fin, vi que había tienen ustedes un, un, un problema, no sé si pequeño o grande, sí. pero en fin, le le pedían eh, que aclare un asunto de la construcción de una... O la, o la reparación, no sé exactamente qué es, ¿no? De una de un edificio en Llanteno que parece que no tenía licencia de, de obra y desde el PNV pues eh, le exigían que le que dé explicaciones sobre ese asunto. Bien, eh, pues sí, la verdad que es un tema complejo y es uno de los temas que entra dentro de la... ...lógica pues eh, que tiene que ver con, con el funcionamiento que bueno pues que quizás hasta ahora ha sido eh, norma. Eh, ciertamente es un tema complejo, complicado como muchos de los que tienen que ver con con el urbanismo eh, del municipio... ...y bueno eh, desde Bildu se ha actuado con prudencia porque estaba en juego una una subvención... ...una subvención de, de 30.000 euros concretamente... Eh, sí es cierto que hay unas irregularidades así se planteó a la, a la presidenta de la junta de anteno y en ese momento pues se puso en marcha un procedimiento que era la búsqueda de, de la eh, posible legalización eh, de esa de esa obra eh, por los eh, todavía no hay informe pero por lo que hemos hablado con el arquitecto técnico hay posibilidad de legalizarlo de que sea legalizable y por ahí es por donde bueno pues nosotros Eh, pensamos que íbamos a ir a buscar un mal menor. El mal menor es que una junta administrativa no pierda una subvención, una subvención además importante de 30.000 euros. En cualquier caso, ya se advirtió a la junta administrativa y ante no de que habría una sanción, una sanción pues porque al final se incurre en una falta grave eh que está penalizada pues con unas cantidades de dinero también importantes. La prudencia en los tiempos que corren económicos pues nos invitan a intentar buscar una salida dentro de todo honrosa. Eh, para evitar un daño mayor a una junta administrativa entendemos económico pero lo, lógicamente jugando en los límites en los límites digo de eh, del procedimiento eh, natural administrativo eh, esos límites son los que ha tocado ayer el PNV en el pleno y ante esta situación pues evidentemente nosotros damos marcha atrás no tenemos ningún reparo en hacerlo porque Entendemos que, aun a pesar de buscar eh, pues el mal menor, como decimos, ahí hay una situación eh, conflictiva y compleja, y así intentamos encaminarla, pero ante la situación que se genera, y bueno, es un poco temprano, yo pensaba eh, haber hablado con la Junta, eh, con la presidenta de la Junta Administrativa, en cualquier caso lo haré dentro de un momento, y ahora mismo estoy en Gasteiz, pero eh, la idea es que eh, vamos a parar esa obra, eh, porque entendemos que en la línea nuestra Eh, es clara, no queremos entrar en ese juego, no queremos entrar en ese tipo de, de problemas y como quizá hemos pecado en ese sentido de, de una cierta ingenuidad pensando que tal vez podíamos llegar a un acuerdo, a una solución eh, que fuera satisfactoria pues para todos, pues nos damos cuenta que el ambiente no es el, el más apropiado para, para intentar solucionar las cosas de una manera tranquila y bueno pues eh, no nos queda más remedio que tomar la decisión que tomamos eh, en este sentido lógicamente eh, para nosotros es doloroso y es complicado en el sentido de que bueno pues eh, de alguna manera la consecuencia para una junta administrativa pues no es no es eh, desde luego la mejor, pero también entendemos que si eh, tenemos que aplicar eh, la norma pues lo vamos a hacer es decir no hay ningún problema. Eh, nos damos cuenta de que el ambiente pues, se enrarece por este tipo de situaciones y, desde luego, la línea que tiene Bildu en estas cosas es clara. Venimos y por eso venimos y por eso apostamos desde el principio por un cambio. Ese cambio, pues quizá esto es emblemático, esta situación de ahora es emblemática y simbólica de lo que van a ser los cuatro años de legislatura y quizá es mejor que nos vayamos todos eh, situando donde nos corresponde. Es decir, Bildu, con la línea clara que tiene de, de actuación, vamos a paralizar la obra... Vamos a ver de qué manera podemos solventar para que sea lo menos gravoso, ¿eh? en cualquier caso para la Junta Administrativa y Anteno, pero eh, vamos a actuar en principio con toda la… Eh, no es contundencia, porque a pesar de todo pues nos resulta difícil hacerlo, pero lo vamos a hacer porque entendemos que eh, hay una infracción y que tenemos que aplicar pues, en ese sentido la, la norma y, y bueno, así lo vamos a hacer. ...y que a partir de este momento pues quizá esto sirva para que todos os pues, colaboremos... ...en que las cosas pues funcionen como tienen que funcionar. Eh, entonamos el mea culpa, un mea culpa que tiene que ver con una, un intento eh, de solucionar... ...de la manera más cívica un problema que se le planteaba a la Junta Administrativa de Llanteno... ...que viene pues de atrás, viene del, desde el mes de marzo, que es cuando en principio aprobaron eh, la obra... Eh, nosotros nos hemos encontrado ahora eh, con esta situación un poco repentina, quizá la reacción no ha sido eh, inmediata y de ahí la búsqueda de una solución que bueno que pudiera pues, aliviar las cargas que iba a suponer en cualquier caso la, la infracción. Pero bueno, pues eh, esto es así y nos obliga de alguna manera a algo que en el fondo forma parte de nuestra propia manera de entender las cosas. No podemos hacer cosas que no estén dentro de la legalidad. Se puede intentar buscar soluciones, pero cuando no hay más remedio, pues hay que aplicar la norma y así se va a hacer. ...es decir, que en no se quedan sin 130.000 euros... ...y encima les puede caer una sanción... ...que puede oscilar, eh, pues vaya hasta saber si de 5.000, 10.000 o... En principio sí, en principio por eso también quizá nosotros... ...adoptábamos la postura un tanto prudente y cautelosa... ...porque estamos hablando de un importe económico grande... ...estamos hablando de una pérdida de subvención... ...para una junta administrativa... ...y por eso buscábamos una salida que nos permitiera... ...dentro de que la obra además eh, puede ser legalizable... ...como nos ha indicado el arquitecto de, del ayuntamiento... ...es legalizable... Pues pues eh, intentar eh, de alguna manera evitar esa, esa situación, eh, es decir, la situación de la paralización. Pero eh, sí, evidentemente, las consecuencias, y por ahí precisamente la actitud, las consecuencias pueden ser esas, es decir, por un lado la pérdida de la subvención, intentaremos de cualquier manera quizá pues eh, hablar con, con diputación para intentar explicarlo. Lo que es cierto es que hay una infracción cometida por la Junta Administrativa de anteno y entonces eh, puede haber, como dices bien, una, una multa, que, bueno, pues dada que la, la, cal, la calificación de la infracción como grave, pues oscila entre los 5.000 y los 50.000 euros. Caray. Por lo tanto, la situación que se provoca es esa, ¿eh? y es lo que precisamente intentábamos evitar eh, jugando, como digo, en los límites, en los límites de las normativas, ¿eh? pero siempre dentro de que eh, intentábamos salvar una situación. Nos damos cuenta que el ambiente, repito, no es el mejor, es decir, hay una... Eh, ...parece ser que una necesidad de levantar, eh, bueno, pues estas cosas... ...entendemos que entra dentro de la legalidad y de la normalidad... ...pero también, bueno, pues entendemos que son prácticas... ...que se han llevado a cabo, pues yo creo que de manera atávica e inmemorial... ¿eh? ...y entonces quizá pues el, la necesidad de, de, del, del purismo ahora... ...pues bien, eh, se va a aplicar, pero bueno, pues esperemos que sirva como piedra de toque... ...para que esta legislatura circule por los canales que tiene que hacerlo... ...no tenemos en ese sentido ningún reparo... Eh, ...quizá nos hemos pillado los dedos... ...entendemos que nos vamos a pillar los dedos en más ocasiones... ...porque los conflictos y las situaciones que se dan... ...pues son estas concretamente, las de todos los días... ...y lo que vamos a intentar es solucionarlas... ...pues a partir de este momento... ...de la manera más eh, correcta y, y, y legal posible. Bueno, pues nada, a ver si se seren las cosas... Eh... En, en, en cualquier caso, y ya para concluir, no hay ninguna posibilidad, me imagino, digo, ya que se trata de un asunto, eh, digamos, de una junta administrativa, que no es de un tema personal, no eh, ¿hay alguna posibilidad de de, de bueno de que se junten ustedes los partidos políticos y digan, bueno, sí, va, se ha cometido una irregularidad, esto no puede esto no pues, se puede hacer así, que quede bien claro que todo el mundo tiene que pedir sus permisos de obras, hacer las cosas eh, como manda la normativa vigente para que no haya ningún problema y no se ocasionen ningún problema a nadie?, Pero, eh, bueno, vamos a tratar de que la subvención no se pierda. ¿No hay alguna posibilidad de arreglo o no? Bueno, eh, en, principio, en principio no. Entendemos además que las espadas están en alto. Es decir, nosotros precisamente lo que hemos intentado es que las espadas no se levanten. Pero vemos que las espadas se levantan y entonces, bueno, nos vemos un poco casi obligados a, a, bueno, a seguir adelante con el procedimiento. Eh, bueno, se podrá tantear, pero entendemos que va a ser muy difícil. La decisión prácticamente está tomada y la hemos consultado esta mañana temprano, todos los que conformamos el, el Gobierno municipal, es decir, eh, bueno gobierno municipal eh, los eh, componentes de Bildu, y bueno, coincidimos todos en, en lo mismo, es decir, pues si realmente esto es así, tenemos que aplicar la norma y las consecuencias intentaremos suavizarlas en la medida de lo posible. pero Eh, bueno, pues es bastante posible que, que sigamos adelante de esta forma. Uh -huh. Y si hay posibilidad de algún tipo de, de, de, de arreglo, de suavizar de alguna manera esto, pues desde luego vamos a vamos a echar un, una mano, pero pero evidentemente pues eh, vamos a empezar las cosas bien, uh -huh. que es a lo que hemos venido. Bueno, pues dejamos allá eh, tranquilo y para que continúe su trabajo de la mañana, el alcalde de, de Ayana... Yo soy Arteche, le agradecemos que nos haya atendido y deseamos buen fin de semana. Esquerricasco. Muy bien, esquerricasco, Arceli. Abur. Bye, Abur.